Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 31. Más consejos para mejorar vuestro español. En el episodio de hoy os damos algunos consejos para mejorar vuestra gramática y vuestra capacidad de escribir español. En algunos episodios os hemos hablado sobre cómo aprender más vocabulario, mejorar vuestro español en vuestros tiempos muertos, u os explicamos cómo aprender español o cualquier otro idioma de una forma más eficiente. Todos esos episodios os permiten tener una pequeña guía para que podáis mejorar vuestro español siguiendo sencillos consejos. Podríamos estar hablando de este tema durante mucho tiempo porque es muy interesante. Hoy queremos seguir explicando algunas cosas sobre cómo funciona el aprendizaje de idiomas. ¿Cómo mejorar la gramática del español? La gramática española es difícil. El que os diga lo contrario os está mintiendo. El español es un idioma bastante complicado. Es un idioma lleno de variaciones y excepciones. Por ejemplo, Una misma frase puede construirse de muchas formas diferentes manteniendo el mismo significado. Los hispanohablantes comprendemos todas esas variaciones y generalmente las utilizamos sin mucho esfuerzo. Esto hace que aunque la fonética sea simple de entender, algunas frases sean difíciles de comprender para alguien que no habla español. Las personas Que hablan lenguas romances como el francés, el italiano o el rumano lo tienen algo más fácil, ya que la gramática de estos idiomas es similar. Además, cada país tiene sus propias normas y costumbres. Por ejemplo, algunas palabras que se usan en España no se usan en Argentina y algunas palabras que se usan en Argentina no se usan en España. Pasa lo mismo con otros países de habla hispana. ¿Quiere decir esto que es imposible aprender español? No. Aprender gramática del español es difícil, pero no imposible. Lo que requiere por tu parte es algo de esfuerzo y tiempo. 1. Ten claro qué tipo de gramática quieres aprender. Si estás estudiando el español, Como filología, enhorabuena, estás estudiando uno de los idiomas más bonitos de aprender del mundo. La riqueza del idioma español es muy grande y tienes un campo de estudio enorme. Si estudias español en tu colegio, instituto o universidad, posiblemente tengas exámenes sobre la gramática que hayáis dado en clase. Es importante que conozcas esa gramática y que la comprendas para que conozcas mejor el español. Si lo que quieres es aprender español para comunicarte con otras personas, viajar a un país donde se habla español, mejorar tu currículum vitae para encontrar trabajo o simplemente el placer de aprender, deja de estudiar gramática desde este momento. Si entiendes nuestros textos ya sabes suficiente gramática. En los países hispanohablantes los niños estudian gramática en el colegio. Las oraciones básicas, el sujeto, el predicado, el complemento directo, el complemento indirecto, la posición del verbo, pero son unos conocimientos poco prácticos en el uso diario del español. Si entiendes textos como este, es mejor que centres tu esfuerzo en mejorar la comprensión oral o el vocabulario, porque la gramática que necesitas aprender la aprenderás de forma automática siguiendo nuestros consejos. Para que el aprendizaje de cualquier cosa sea efectivo, tiene que ser divertido, te tiene que gustar, tienes que disfrutar de ese aprendizaje. Estudiar gramática, excepto que te guste el tema, es aburrido y no te ayuda a mejorar tu español. ¿Qué puedes hacer entonces? 2. Estudia con material escrito en español. Una de las primeras cosas que te recomendamos es que encuentres material de estudio en español. Si estás escuchando esto es porque ya tienes algunos conocimientos de español. Si además entiendes lo que decimos, tu nivel de español es bueno. Enhorabuena. No es necesario que entiendas el 100% de todo lo que decimos. Si entiendes un 80 o un 90% de lo que decimos, tienes un buen nivel de español. Tu comprensión oral es buena. Tal vez necesites mejorar tu gramática, porque quieres mejorar al escribir o porque quieres utilizar los verbos correctamente. ¿Por qué debo buscar material de estudio en español? Esto es muy simple. Si vas a estudiar español y ya sabes algo de español, ¿por qué usas materiales y libros que están escritos en tu idioma? Cuando nosotros hemos estudiado inglés o francés, intentamos que el material de estudio esté en inglés o francés. Supone un poco de esfuerzo al principio, pero a largo plazo compensa mucho. Cuando estás leyendo en español, tu cerebro registra las frases. Como en cualquier idioma, en español unas frases son más comunes que otras. Algunos tiempos verbales se usan más que otros y algunas palabras se usan más que otras. Si lees mucho, de forma inconsciente, tu cerebro va registrando toda esa información y la registra muchas veces. Poco a poco, Irás memorizando las expresiones y el vocabulario más común. Sin darte cuenta, estás aprendiendo conjugación, a formar frases y reforzando mucho vocabulario que ya habías aprendido. Te resultará más entretenido leer que estudiar un libro de gramática. Encontrarás el idioma tal y como lo escriben los nativos y comprobarás que, por norma general, es más cercano a la realidad que cualquier libro de gramática. Por eso es importante que el material que utilices para estudiar español esté escrito en español. Está claro que si acabas de empezar a estudiar español debes realizar algún curso básico que te indique los primeros pasos en tu propio idioma. Una vez que hayas conseguido avanzar un poco, te recomendamos que intentes que todo tu material de estudio esté en español. Si entiendes nuestros textos, o al menos la mayor parte de nuestros textos, entonces estás más que preparado para eso. Nuestros textos están escritos y hablados tal y como lo haríamos con cualquier otra persona que habla español. Hoy en día hay muchas aplicaciones para el teléfono móvil o para el ordenador, que nos permiten buscar palabras en un diccionario con mucha rapidez. Si hay alguna palabra que no entiendes, puedes buscarla de forma muy rápida. 3. Lee todo lo que puedas. Otra de las cosas que puedes hacer es leer. Leer historias interesantes sobre temas que te gustan es una de las herramientas más potentes que puedes utilizar. Leyendo textos, aprenderás vocabulario de la misma forma que escuchando. Leyendo textos, aprenderás gramática de la misma forma que escuchando. Hay muchos estudios sobre el aprendizaje de idiomas que confirman esto. Las personas que leen textos en el idioma que están estudiando saben más vocabulario y escriben textos mejores que las personas que no tienen esa costumbre. Si quieres escribir mejor, tienes que leer más. Si quieres hablar mejor, tienes que escuchar más. No importa lo que leas. Lo importante es leer. Ya hemos comentado esto alguna vez. Nosotros leemos prensa en inglés y en francés a diario. Además de tener información alternativa a la de nuestro país, eso nos ayuda a mejorar en estos idiomas. Puedes buscar periódicos españoles a través de internet. Existe una página web en la que podemos acceder a muchas publicaciones de prensa. La dirección de esta página web es kiosco.net es. También puedes usar libros. Si no tienes un nivel de español muy elevado, puedes probar con libros para adolescentes son lecturas entretenidas, con un lenguaje sencillo y bastante claro. Además, estas novelas para adolescentes tienen la ventaja de que usan un lenguaje más parecido al que se usa en el día a día. Dependiendo de tu edad, puede que los temas que tratan estas novelas para adolescentes no sean del todo de tu agrado, pero piensa que tu objetivo es mejorar tu español. Crearemos una recopilación de libros que te pueden resultar interesantes en los próximos días. ¿Dónde encuentro estos libros? Nosotros solemos conseguir nuestro material de lectura en Amazon. Es uno de los sitios donde podéis encontrar muchos libros en varios idiomas, y a un precio muy bueno. Si tienes un lector de libros electrónico. Tendrás disponibles además diccionarios en tiempo real para las palabras que no entiendas. Además, también suelen encontrarse audiolibros. Los audiolibros son libros que están en algún formato de sonido. Alguien los ha leído en voz alta y lo ha grabado. Suelen incluir la versión en papel y el audio en formato CD o MP3. Existe una aplicación para teléfonos inteligentes llamada Audiolibros, con la que podéis descargar libros y el audio correspondiente. En el artículo de nuestra web os mostramos el enlace a esta aplicación de Audiolibros. Al igual que te recomendamos escuchar tu material de estudio varias veces, también te recomendamos que leas los textos más de una vez. Leer los textos más de una vez ayudará a reforzar Todo lo que has leído. Sea lo que sea que hayas leído, vuelve a hacerlo. Una noticia de un periódico, el capítulo de un libro, un manual de instrucciones, uno de nuestros podcasts, vuelve a leerlos porque la repetición hará que poco a poco vayas mejorando tu gramática de forma automática y sin darte cuenta. Participa en blogs o foros. ¿tienes alguna afición? Estoy seguro que sí. Internet es una herramienta maravillosa que permite interconectar a millones de personas. En Internet hay algunos sitios web que son blogs o foros. En estos sitios web se reúnen personas con los mismos intereses para discutir o intercambiar opiniones. Puedes participar haciendo comentarios o haciendo una pregunta. Te servirá para varias cosas. Leerás el español tal y como lo escriben los hispanohablantes. Practicarás tu escritura. Aprenderás también cosas sobre tu afición o hobby. No tengas miedo a cometer errores. La mayoría de los hispanohablantes comete errores gramaticales, hablando y escribiendo. En los foros, en los blogs o en las páginas de Facebook puede verse cada día. Si los propios hispanohablantes cometemos errores, ¿cómo esperas no tenerlos tú? Además, si las personas con las que interactúas saben que eres extranjero, comprenderán que puedas cometer un error. 4. Lee en voz alta. Además, te aconsejamos que si es posible, leas en voz alta. Eso ayudará a varias cosas te escucharás hablando en español. Así puedes corregir posibles errores de pronunciación que sabes que cometes. Además, si no estás acostumbrado a hablar ese idioma en voz alta, puede que te resulte extraño escucharte hablándolo. Leyendo en voz alta, haces que tu cerebro se acostumbre a escucharte hablar español. Oírte a ti mismo es un refuerzo para ayudar a memorizar lo que lees. Al estar recibiendo el doble de información, las letras del texto y el sonido de tu voz, tu cerebro tiene más fácil recordar palabras o frases. Ejercitarás los músculos necesarios para hablar español. Cuando aprendemos otro idioma, es necesario que nuestra boca se acostumbre a los nuevos movimientos que tiene que hacer. Es normal que al principio Cuando aprendes otro idioma, te cueste trabajo pronunciar correctamente. Pero todo es cuestión de práctica. Leer en voz alta te ayudará a mejorar la pronunciación. Tampoco es bueno que te obligues. Si piensas que no estás preparado para hablar español porque todavía no tienes mucha práctica, no leas en voz alta. Cuando sientas que estás preparado, repite las lecturas que ya habías hecho en voz alta. 5. Aprender a través de historias Investigadores de varias universidades han confirmado que cuando escuchamos una historia nuestro cerebro funciona como si estuviéramos viviéndola. Eso ayuda a tu cerebro a registrar la información con facilidad. Cuando escuchas una historia, tu cerebro tiene que realizar una imagen mental. El cerebro recrea en tu mente lo que está ocurriendo en la historia y registra esa información como si la hubieras vivido realmente. Esto ayuda a que consigas retener mejor la información. Por ejemplo, puedo decir Estás paseando por un bosque. En ese bosque hay árboles de todo tipo. Como estamos al inicio del otoño, hay algunos árboles que tienen las hojas verdes. Otros árboles... Tienen las hojas amarillas y el suelo está cubierto por hojas marrones. Es una época ideal para sacar una fotografía. Así que sacas la cámara de fotos del bolsillo y haces una foto para enseñársela a tus amigos. Después ves a unas ardillas jugando en lo alto de un árbol. Estoy seguro de que en tu mente se habrá ido dibujando el escenario que se describe en la historia. Esa sensación de pertenencia a la historia hace que tu cerebro consiga aprender mejor la información. Si encuentras libros narrados en primera persona, pueden ser una solución ideal. ¿Recuerdas cómo aprender vocabulario? Si no recuerdas o no has escuchado ese episodio, te recomiendo que lo hagas. Es el número 10 de nuestro podcast, es muy importante que utilices en todo momento un método que te sea sencillo de seguir. Estudiar listas de vocabulario es muy ineficaz. La mayor parte de las palabras que estudias se te olvidan en poco tiempo si no las usas habitualmente. Siempre recomendamos escuchar como la regla básica que tienes que seguir para aprender cualquier idioma. No importa si estás estudiando español, coreano, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, ruso o cualquier otro idioma. Escuchar es lo más importante. Escuchar te permitirá sumergirte en el idioma. Escucha todo lo que puedas en el idioma que estás estudiando. Busca vídeos musicales en YouTube, hay muchos subtitulados. Busca podcasts que incluyan la transcripción del texto. Busca documentales, también en YouTube. Busca emisoras de radio de noticias. Pueden encontrarse muchas a través de Internet. En el episodio en el que damos consejos para aprender vocabulario en español, además te aconsejamos aprender el vocabulario en un contexto. Debes aprender el vocabulario gracias a alguna pequeña historia. Cuando quieras aprender una palabra o expresión, es recomendable que la leas o la escuches en un contexto. Recuerda. Que en cualquier caso, para el aprendizaje de un idioma, en este caso el español, las dos reglas más importantes son escuchar y repetir. Escucha muchas veces. Escuchando ese idioma lo mejorarás con poco esfuerzo y te ayudará a aprender vocabulario, memorizar frases útiles, mejorar tu gramática y tu capacidad para hablar el español. Esperamos que paséis una feliz semana.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 o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+, o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.